¿Lo recuerdan? Jesús tenía una panda de discípulos, una piña de discípulos, sus doce, y esa gente más imperfecta, más imperfectos no había, no, no podía haber, ¿no? Yo, yo no lo hubiera, yo les dije, yo no, si yo fuera Jesús, yo no hubiera escogido a esos doce hombres que Él eligió, ¿no? No los hubiera elegido, hubiera buscado a otro tipo de personas, sin embargo, Él eligió, sin embargo, Él oró. Y él supo que esas eran las personas perfectas que transformarían el mundo. Porque Dios puede transformar el mundo, no con personas perfectas, pero sí con discípulos. Los discípulos pueden transformar aquello que llega a sus manos. Y en eso estamos hablando durante el domingo pasado. Y por eso dije la iglesia. Y los discípulos verdaderos aman la iglesia tal como es, imperfecta, porque está formada por personas como nosotros que no son más perfectas Un, un seguidor busca encontrar un lugar, busca seguir a Jesús donde no haya problemas Y mientras que un, un discípulo verdadero asume la responsabilidad y asume que habrá problemas, que habrá dificultades Entonces los seguidores les encanta ir detrás de Jesús Que Jesús haga el milagro Pero cuando la cosa se va a poner difícil Cuando hay exigencia O cuando hay algo que se complica Ellos se van para su casa Y lo dejan No quieren compromisos Mientras que un discípulo se queda Se queda allí Y persiste ¿no? Los, los seguidores son espectadores Les gusta observar Mientras que los discípulos son participantes Les gusta activamente ser parte de lo que está ocurriendo Mientras que un seguidor quiere ser atendido Quiere que le den Un discípulo busca servir dar. Mientras que un seguidor quiere ser alimentado Quiere que le den comida Un discípulo es un multiplicador de aquello, del alimento que Dios pone en su mano Para que le dé a otros Y meditamos en un versículo O en un par de versículos muy fáciles De Mateo 4, 25 Y también el capítulo 5, versículo 1 Donde dice mucha gente de Galilea De los pueblos de Decápolis de Jerusalén De Judea y de la región al oriente del Jordán Seguía a Jesús ¿Qué hacía esta gente? Seguían a Jesús Al ver la multitud Jesús subió al monte Y se sentó Y mire, mire lo que dice este versículo 1, dice, y sus discípulos se le acercaron. Mire, la multitud lo siguió hasta cierto punto, pero ahí se quedaron, se quedaron allí. Solamente los discípulos subieron al monte. Jesús subió al monte, la multitud no subió al monte. Los discípulos siguieron a Jesús y dan un paso más allá. Y él toma la palabra y comienza a enseñarles el sermón del monte. Porque hay algo que el Señor tiene reservado para sus discípulos. Y que un seguidor jamás, jamás entenderá ni recibirá, sino que se quedará al umbral de lo mejor. ¿Por qué estamos hablando de este tema? Porque estamos en una generación donde las iglesias se llenan de seguidores, mas no de discípulos. Jesús no ordenó nunca a sus discípulos a ser adeptos o seguidores. Porque los seguidores Abandonan, los seguidores no se entregan, los seguidores no se sacrifican Pero un discípulo está dispuesto a ir más allá Y por eso iniciamos una lista de características que nos dejan ver la diferencia entre un seguidor y un discípulo Un poco más detallada que la que he mencionado antes ¿no? Hasta ahí vamos, estoy recapitulando cosas que dije el domingo pasado así a modo de Recordar rápidamente y la primera de ellas que les mencioné fue que el seguidor espera que le den de comer Espera que le den de comer mientras que el discípulo sirve lo que hay para comer Él da, Él reparte, Él tiene para dar Mira el Señor ha tocado tu vida y ha tocado mi vida No para que vengamos cada domingo a esperar que Él nos dé Quiero decirte que esa mentalidad de qué me van a dar o qué no me dieron Es una mentalidad de seguidor Por eso el seguidor está ahí Abrieron una panadería a ver qué van a dar en esta panadería A ver si hay alguna muestra gratis Ay, la iglesia, hay una iglesia nueva Vamos allá a ver qué hay A ver si es mejor Que la otra El seguidor está viendo Qué le van a ofrecer Pero Jesús cuando convoca a sus discípulos Lo único Que les propone es de abandonarlo Todo y seguirle Sin ningún Compromiso, luego en el caminar Con él, sí que les Muestra cosas diferentes, pero cuando ellos Emprenden el camino con él Jesús no les ofrece absolutamente Nada, se acuerdan que Yo les dije así quebrantado el domingo pasado Dije a mí me sorprendía la palabra sígueme Porque Jesús cada vez se encontró con uno de sus discípulos Le dijo sígueme, sígueme, sígueme Y a Pedro le dijo, le dijo a, Pedro, bueno, a Pedro y a Juan Y en otros los evangelios dice que a Pedro, a Andrés Dice que estaban y a todos los discípulos dijo Síganme y los voy a hacer pescadores de hombres Oye pero en ningún caso le digo sígueme Y verás que la vida se te va a arreglar No le dijo sígueme y verás que los problemas van a desaparecer No le dijo sígueme y verás que su situación financiera queda completamente solucionado Al contrario lo que le dijo fue deja eso y sígueme, deja eso y sígueme Incluso desde el principio hasta el final Pedro deja tu barca, deja tus redes, deja tus cosas y sígueme Y cuando termina el recorrido De los tres años de ministerio Jesús muere, resucita, aparece a sus discípulos Está con Pedro Y Pedro Empieza a decirle en el Evangelio de Juan Señor yo te sigo pero ¿y, ¿Y qué de Juan? ¿Y qué vas a hacer con Juan? ¿Se acuerdan? Y el Señor le dice ¿Y a ti qué te importa lo que yo voy a hacer Con Juan? Tú sígueme Tú sígueme Porque esta clase De seguidores sin Condiciones Siguen Un discípulo entonces Multiplica lo que Dios le da en la mano En vez de estar pidiendo Que Dios le llene la mano Siempre mira lo que ya Dios le ha dado En su mano y se vuelve un multiplicador Un dador, un repartidor De eso que Dios le ha puesto En la mano Por eso siempre me sorprende Y es una cosa que no Para de sorprenderme Que la multiplicación de los cinco mil Panes y peces cuando Jesús le da de comer a cinco mil con un milagro de unos pocos panes y peces En ese caso el milagro no ocurre en las manos de Jesús Él activa el milagro pero el milagro ocurre en las manos de los discípulos Los discípulos tienen la gracia, la unción de recibir algo en las manos de parte de Jesús Jesús se lo da en su mano y cuando lo tienen en su mano ellos cuando lo empiezan a dar ¿Qué pasa? Se multiplica, se multiplica. Si yo hubiera estado allí, Jesús me hubiera dado dos panes para ti, dos para ti, eh, dos peces para ti, y empieza a repartir. Y cuando voy y saco de la cesta, tenía dos peces, ¿no? Do, saco de la cesta uno, digo, me queda uno, ¿no? Cuando volteo, ¿qué pasó? Ahora hay tres. Bueno, voy a dar, repartir los tres y acabo con estos cuatro que hay aquí. Reparto los cuatro. Cuando volteo, hala, ahora hay diez. Y se empieza a multiplicar porque el discípulo no solamente viene a comer Tú eres un discípulo de Jesús, tú no vienes a esta iglesia solo a comer Tú vienes a esta iglesia a capacitarte espiritualmente a recibir no solo información Sino a que espiritualmente Dios te prepare y te tome como un discípulo suyo Porque Dios tiene mucho que darle al mundo a través de ti Dios tiene mucho que darle al mundo a través de ti Algunos dicen pero yo no soy bueno para hablar yo, A mí me da miedo pararme allá al frente yo no. Dios a todos nos usa de formas diferentes Me encanta eso de Dios me encanta que la multiforme gracia de Dios no usa una única manera para usar a los discípulos de Jesús, sino que Él usa muchas maneras. Por eso los seguidores siempre están buscando beneficios personales. ¿Qué puedo recibir? ¿Cuántos panes me van a dar? Mientras que los discípulos reparten y recogen cestas. Pero vimos también que un seguidor siempre quiere ganar Y quiere las cosas rápido para él A diferencia de un discípulo que siempre está dispuesto a perder en el proceso No sé si se lo alcanzamos a ver el tercero Sí, lo alcanzamos a mencionar Aunque no nos centramos mucho en él Los discípulos quieren dar Están dispuestos a perder en el proceso Mira, nuestras vidas de discípulos muchas veces vamos a tener que perder. Cuando uno es discípulo, uno no se siente defraudado por parte de Dios cuando uno pierde. ¿Nadie dice amén? ¿O no saben de lo que estoy hablando? Cuando uno es discípulo de Jesús, ¿cuántos alguna vez por ser discípulos han perdido algo? Pero ¿cuántos saben que las pérdidas en Dios son ganancia? Son ganancias A veces he perdido dinero Con personas A veces he perdido tiempo A veces he perdido eh, O sea, pérdidas de, de haber invertido En relaciones y esas relaciones No haber dado el fruto Pero yo he hecho lo que Dios quería Que yo hiciera Y la satisfacción del discípulo No está en si vio el resultado Que quería ver Sino en si hice lo que Dios quería Que yo hiciera Y si yo hice eso salgo gozoso, salgo feliz, salgo sacudiendo el polvo de mis pies si es necesario como dice Jesús Si no te reciben en esa ciudad dice a sus discípulos sacudir el polvo de vuestros pies Porque esa ciudad no es digna de vosotros, ese lugar, esa casa no es digna de vosotros Sacudir el polvo de vuestros pies, imagínense ellos tenían sandalias ¿no? O sea que así se saca toda la arena, mira no, me quiero, no quiero ni tu arena Quédate con tu arena, porque has rechazado lo que Dios tenía para ti Pero eso no es pérdida para un discípulo Jesús dijo en Mateo 28:19: 19 Id pues y haced discípulos Porque en el camino de hacer discípulos Ganaremos muchas cosas y perderemos otras Pero entendemos que hacer discípulos es un proceso Mientras que el seguidor quiere ganar rápidamente Quiere todo muy rápido Un discípulo sabe que seguir a Jesús es un proceso largo y lento Por eso el viernes vamos a hacer un curso de discipulado Porque yo quiero que caigan las vendas de nuestros ojos Respecto a lo que es el discipulado Yo quiero que dejemos de dar clases Y que empecemos realmente a ser discípulos Porque discípulos, la única manera de hacer discípulos es cuando invertimos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestras finanzas, todo lo que somos en las otras personas, en ese discípulo Cuando tú realmente te entregas en cuerpo y alma, en tu corazón a ese discípulo, entonces tú empiezas a ser discípulos Y yo he tenido varios discípulos y no todos han dado fruto a la primera y algunos no han dado fruto Algunos no han dado fruto ¿Se acuerdan la historia que les conté de las clases de guitarra? Que yo he dado clases de guitarra a montones de personas Yo ya no sé a cuántas personas les he enseñado Pero a muchas personas les he enseñado guitarra Pero cuando estaba en la ciudad de Barranquilla, Colombia en, en una iglesia con la que estuve trabajando Le enseñé a unos chicos allá Y a una le enseñé lo poquito que yo sabía en ese tiempo Menos que ahora, ahora tampoco sé tanto Pero sé un poco más Lo poquito que yo sabía de piano se lo enseñó a una chica Y luego di clases de guitarra también en la iglesia ¿Y para qué? ¿Cuál era mi propósito? Que todos esos chicos usen el talento, usen la música para adorar a Dios ¿no? Luego nos separamos, nuestros caminos se separaron yo, yo regresé de estar en Barranquilla, regresé a la capital, a Bogotá Y bueno, nos casamos y nos vinimos a España y toda nuestra vida cambió Luego me he vuelto a encontrar por Facebook con algunos de ellos Uno de ellos que le enseñé a tocar la guitarra hoy es pastor de una iglesia Gloria a Dios la guitarra está bien sembrada, un buen discípulo La otra es músico de una iglesia en Bogotá Y habla, de unas, habla con una radicalidad de las cosas del Señor y digo Gloria a Dios Ahí está, lo poquito de piano El acorde de tres deditos así Pero bien, sirvió Arrancó y funcionó Ahí está dando fruto ese discípulo Y otro me escribió y me dijo No sabes cómo me ha servido la guitarra César Armamos unas parrandas aquí que no veas Y yo, ay No todos No todos los discípulos que yo he tenido en las cosas Han entendido o han tomado el talento Y la responsabilidad de que el talento que tenían de Dios Tenía un propósito Y yo he aprendido a perder He aprendido a perder He aprendido a perder con personas A las que hemos amado y les hemos entregado en amor, en fidelidad, con el mejor deseo, el mejor corazón Pero cuando la persona se aparta o está mal o se enfría o por detrás habla mal de ti, dice un montón de cosas ¿qué dices pero de, de dónde puedes sacar eso, porque hasta puede decir que no quiere estar más aquí, hasta puede decir que no se lleva bien con nosotros Pero llegar a decir cosas como que nuestro deseo era dañarlos, que, no, que, que nosotros le teníamos envidia y por eso no queríamos. Y nos dice pero de dónde, de dónde salen esas cosas que no tienen nada que ver con la realidad espiritual. Hacer discípulos es un proceso y es un proceso complicado. Y cuando tú empieces a ser discípulo, primero serlo para luego hacer discípulos vas a descubrir que sufrirás mucho haciendo discípulos. No es fácil hacer discípulos De hecho Jesús sufría mucho con sus discípulos Y Jesús sufría mucho cuando aquel le iba a entregar Lo iba a traicionar Jesús sufría cuando le tiene que decir a Pedro Ay Pedrito Tú no Pedro, ¿dónde está Pedro? Allá está Tú no Pedro, sino el Pedro de la Biblia Ay Pedrito Tú que tanto dices que vas a ir conmigo hasta la muerte Si tú me vas a estar negando esta noche Hombre Pero tranquilo Yo ya lo sé Te voy a perdonar Y te voy a ayudar Y lo, lo restaura Lo levanta Procesos Porque dice Jesús yo me imagino en su cabeza ¿no? O en la mía Yo paso y digo Si yo supiera la, Yo tuviera la revelación Que Jesús tenía Donde Jesús mirando a los ojos a Pedro Dice Yo sé que esta noche Me vas a negar tres veces Antes de que el gallo cante Y luego al mismo tiempo digo, pero yo a ti es al que te voy a encargar la misión de levantar la iglesia. Será que me, yo me pondría en un dilema, y diría: será que si sí elegí bien, porque es que a este Imagínense si hoy mismo ya me va a negar, cómo puedo confiarle las cosas eternas de mi iglesia. ¿Entienden? La iglesia, la amada del Señor, porque en Él dio su vida. Se las iba a confiar a un hombre tan normalito, tan lleno de debilidades Por eso yo no entiendo cuando nosotros nos escondemos detrás de nuestras debilidades Para decirle al Señor, Señor yo no puedo, Señor conmigo no necesitas contar con otro Dios necesita que tú renuncies a esos pensamientos Y tú decidas salir de ese lugar donde te quieres esconder Para conseguir, convertirte en un verdadero discípulo Porque te vuelvo a recordar Jesús no transforma el mundo con seguidores Sino que Jesús transforma el mundo con ¿Con quién? Con discípulos Los discípulos transforman el mundo Mientras que los seguidores frenan y detienen Este es un punto más del mensaje Mientras que los discípulos, los seguidores, perdón Frenan y detienen el mover de la iglesia Cuando la iglesia Y hoy, hoy estoy hablando un poco más a las personas que vienen siempre a la iglesia ¿no? Cuando la iglesia, tranquilo es, Dios está con nosotros Dios no nos va a enviar un viento que nos caiga encima al techo ¿Entienden? La lógica Tranquilo, eso se va a sacudir pero no va a pasar nada Entonces Cuando la iglesia se llena de seguidores es muy frustrante para Jesús Porque los seguidores no quieren dar nada Los seguidores quieren lo mínimo Los seguidores quieren comodidad Los seguidores quieren que no se les pida nada Los seguidores no quieren aceptar retos Los, los seguidores no quieren morir Los seguidores quieren la gloria Los seguidores quieren la fama Los seguidores quieren los beneficios, eso es lo que quiere un seguidor. Pero yo te digo que es muchas de las cosas que he mencionado en este momento caracterizan nuestras vidas de cristianos. Seguimos a Jesús esperando estas cosas. ¿A qué hora voy a tener éxito? ¿A qué hora voy a tener más dinero? ¿A qué hora me va a ir mejor? ¿A qué hora me van a reconocer el talento en la iglesia? Y esa es mentalidad de seguidor y no de discípulo. Y por eso las iglesias se detienen y frenan. Y por eso nuestra generación peligrosamente está al borde de un abismo porque los líderes de nuestro tiempo, muchos, estoy generalizando un poco, muchos de los líderes y pastores de nuestro tiempo han creado un movimiento para mantener y entretener a los seguidores. Entonces te montan un gran show aquí delante. Luces, todo espectacular. Y yo estoy de acuerdo con estas cosas, ¿eh? Cuidado, que estoy, estoy diciendo que no algo con lo que yo estoy de acuerdo. Pero te lo quiero explicar. Yo no estoy en contra de las luces, de la buena música. Yo no estoy en contra de la ropa, que se, que se vistan de cierta manera los músicos porque es mejor visualmente. Yo no, no tengo ningún problema con eso. Pero el problema es cuando el origen es. Simplemente atracción Es simplemente buscar una estrategia humana Con la cual nosotros vamos a hacer Que la gente cuando venga aquí diga Uy no una pasada esa iglesia El juego de luces El líder se peina con el pelo para acá parado Esa gente está a la moda ¿Ah? Y tenía las zapatillas marca tal Increíble Y, y, y, y, y no, eso me atendieron como un rey entonces yo quiero seguir yendo a esa iglesia porque me atienden como un príncipe y no me piden nada y entonces la gente empieza a venir y a venir y a venir, Sí crece la iglesia pero peligrosamente está creciendo y convirtiéndose en una multitud de seguidores de un movimiento y no de discípulos Piensen en la escena como si fuera la iglesia, aquella escena en la que Jesús hace la multiplicación de, de, de los panes Y después de que hace la multiplicación de los panes, Juan capítulo 6, Jesús se voltea a las multitudes y les da el discurso del pan de vida Dice, yo soy el pan de vida, si alguno quiere seguirme tiene que comer mi carne, beber mi sangre Y la gente está ahí, comer tu carne, beber tu sangre, ¿de qué está hablando? Y Jesús les lanza un reto a las multitudes. Cuando yo veo que Jesús lanza un reto a las multitudes, para mí es claro y evidente que Jesús no está buscando su gran meta no es que lo sigan miles de personas. A menos a menos que esas miles de personas quieran ser discípulos. El problema no es ser, no es las cantidades. El problema es la calidad. Puede haber cantidades, pero de la calidad apropiada Y si solamente son seguidores, que no tienen ninguna calidad Porque no se te puede decir ni una palabrita y ya estás ofendido No se te puede pedir nada, porque si se te pide algo ya te marchas Entonces tú eres un seguidor, tú no eres un discípulo Porque en Juan capítulo 6 se voltea Jesús a sus discípulos y qué les dice Una vez que ha terminado la, el discurso, sé que vuelve a mirar al, al, al horizonte. Esto me lo estoy inventando, por supuesto. Esto es mirar al horizonte y vuelve a mirar atrás y dice, uy, ¿qué pasó? Habían 5.012, hace 20 minutos habían 5.012 personas detrás mío, más de 5.000, porque eran solo los hombres, más las mujeres y los niños. Pongamos que eran 10.000, habían 10.012 personas, porque eran 10.000 y los 12. Y de repente mientras que miré al frente y volví a mirar atrás Ya se fueron 10 mil Fracasé No estoy haciendo las cosas que atraen Que tenemos que hacer para, para atraer a la gente Que la gente venga y, y, y no se sienta incómoda En la iglesia no podemos predicarte mensajes donde te puedas incomodar Porque si te incomodas no quieres volver a la iglesia Jesús incomodó a la gente y se fueron ¿Quién pierde? ¿Jesús perdió algo? Jesús pues No perdió absolutamente nada La multitud que se marchó Perdió Pero el reto verdadero para los discípulos No es que fueron valientes y se quedaron aquí hey, Se fue esa gente Pero nosotros nos quedamos aquí Nosotros no nos vamos ¿no? El reto es Que Jesús está a punto de voltearse Y confrontarlos a ellos también Ahora seguramente nos van a dar un premio Porque fuimos los únicos que no nos fuimos. Tapanda de desagradecidos, no es como nosotros. Nosotros sí venimos a la iglesia cada domingo. Ya merecemos una medalla y un premio, porque venimos los domingos. Ay, pobrecitos de nosotros, discípulos inmaduros. Qué medalla ni qué nada. Qué honor poder estar con Jesús. Pobres de aquellos que pueden estar con Jesús Y deciden marcharse Y cuando Jesús confronta cosas en sus vidas Deciden que eso es muy incómodo Y que prefieren seguir viviendo Por ahí la vida como, como les plazca En vez de entender que aquel que los ha creado Los ama de tal manera que los confronta Porque anhela transformar sus vidas Para que descubran el verdadero propósito de la vida Que es plenitud Gozo Y se voltea a, a sus discípulos y le dice a ellos ah, ¿Y dónde están toda la gente? No, se marcharon Y los, les mira a ellos y les dice ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y ellos se quedan ahí Sin embargo él los reta Dice no tengo problema Ustedes dos se han decidido seguirme ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Estás seguro? De que quieres seguirme Estás segura de que quieres seguirme Aunque todos los demás se vayan Aunque hablen contra mí Aunque decidan rechazarme Aunque viniste con alguien Y ese alguien no quiera volver a la iglesia Es tu decisión y no la de las demás personas ¿Qué quieres hacer con tu vida? Con Jesús Y tomas esa decisión Yo la tomé a los 15 años Teniendo 15 años Le dije a Jesús Si sí, yo decido que te voy a seguir Y luego fui a buscar a mis amigos de la pandilla. Esos que estaban metidos en temas de droga y rollos. Y... Algo me pasó, colega. ¿Qué te pasó? Conocí a Jesús. ¡Oh! Se enloqueció. No. Algo me cambió la vida. Pero ¿sabes qué? Quiero que a ti también te pase. No, no, no, no. Eso no es para mí. No te lo puedes perder. No, eso no es para mí. Y yo quise seguir estando con ellos Pero ellos fueron los que empezaron a crear distancia hacia mí También porque ya ¿De qué vamos a hablar? Si cuando vamos a hablar yo solo quiero hablarles de Jesús No es que no pueda hablar de otros temas Sino que vamos a, ellos van a abordar unos temas Que no digo, ay Señor Lo que es malgastar las palabras Hablar de tanta tontería Cuando hay tantas cosas importantes en la vida De las que no podría hablar Porque está bien bromear, jugar, de, de cuando en cuando, ¿no? Pero un poco dice la Escritura que de toda palabra ociosa daremos cuenta un día delante de Dios. Así que uno tiene que ser muy sabio con sus palabras. Y el reto lo aceptan solamente los doce. Ellos se quedan, ellos se quedan. Que me gusta que Pedro también tiene la ansiedad de decir, bueno, Señor, otro día, ¿no? En otra escena, ¿no? Eh, hablando de lo que pasó el otro día, Señor eh, ¿Te acuerdas que nos quedamos? Lo notaste, ¿no? Notaste que no nos fuimos como todos los demás eh, Y los que nos quedamos, que qué? ¿de a cuánto nos toca? Yo creo que se puso a analizar, dijo No, pues si Jesús a los ingratos les da pan <ríe> Y les da peces O sea, les da carne y les da pan a los que nos quedamos Que nos va a dar ¿no? Y Jesús le habla de recompensa en la tierra Y de recompensa en los cielos Y que Jesús prosperaría Jesús bendeciría a aquellos que toman la decisión de seguirle a Él Pero no quiere decir Que estamos hablando de teología de la prosperidad O sea, te prometo que todo te va a salir perfecto A partir de ahora, tu diezma, tu da primicias y verás que tú sales y automáticamente Te van a llover cinco trabajos Todos se van a pelear por ti Y nadie te va a ofrecer menos de cinco mil Seis mil euros al mes Para que tú trabajes ahí con ellos Porque uno ve la historia de los discípulos después Y sufrieron un montón ¿eh? Ellos fueron transformados porque no siguieron más a Jesús por nada que Jesús pudiera ofrecerles un discípulo no sigue a Jesús por lo que Jesús le puede ofrecer un discípulo sigue a Jesús por quien él es por eso Pedro le dice nosotros hemos conocido y hemos entendido que tú eres el Cristo el Mesías el hijo del Dios viviente por eso le dice Pedro a quién más iremos solo un discípulo dice eso Señor si me voy de aquí ¿Para dónde cojo? Yo ya viví allá afuera sin ti Ya no quiero eso Yo no quiero eso ¿Se puede vivir sin Dios? ¿Te acuerdan que le dije a jóvenes? La otra vez en la reunión de jóvenes allá en Don Pincho Que les dije Es que la gente que sale de la iglesia y dice Ajá, Yo puedo vivir sin Dios Dije muchos bobos Claro que se puede vivir sin Dios El 90% del planeta vive sin Dios Pero no es cuestión de vivir sin Dios, sino como dijo alguien en estos días que escuchaba, es puedes morir sin conocerle a Él, puedes vivir sin Él, pero no puedes morir sin Él. Y no hallarás la plenitud de la vida, el gozo, no recuperarás el sentido de la vida si no encuentras a Jesús, si no decides ser un discípulo suyo, el reto esta mañana no es ser seguidores, el reto en esta mañana es. Es ser discípulos, porque solo los discípulos pueden transformar el mundo. Dice Hechos 17:6. Esos que han trastornado el mundo han venido acá también. ¿Quiénes fueron los que llegaron a esa ciudad de quienes se habló esto? Discípulos de Jesús, no los doce, sino los nuevos cristianos. Que también se hicieron discípulos de Jesús Y ellos cuando llegan a la ciudad dicen Han llegado aquí esos cristianos esos que todo lo cambian Esos cristianos que cuando les van a ofrecer Un negocio turbio Con cosas malas Dicen que no Esos, esos cristianos que, que, que exponen la mentira Y dicen eso es mentira Y hablan con la verdad Esos que llegan a encordiarnos nuestro estilo de vida, a decirnos que no está bien vivir así porque eso no le agrada a Dios y que Dios tiene un propósito diferente para nosotros. Esa gente llegó aquí. Llegaron aquí. Va a cambiar nuestra ciudad. Preparémonos porque va a cambiar nuestra ciudad. Porque solo los discípulos pueden cambiar una ciudad. Solo los discípulos pueden cambiar al mundo. Y te vuelvo a decir, Jesús tuvo a los doce discípulos, que era gente tan normalita y tan imperfecta. Uno, usted ve ahí a Simón el celote, el tipo está todo el tiempo con sus cuchillos ahí, dice que está todo el tiempo preparado a ver a qué hora Jesús va al mar la revolución, porque él había estado en la guerrilla judía y él siguió a Jesús con las convicciones equivocadas, dijo, bueno si Jesús es el Mesías, el pensamiento que tenían en, en aquel tiempo, ¿no? si Jesús es el Mesías, el Mesías va a liberar a Israel, significa que él va a liberar una revolución, nos vamos a unir a él, es la, él se va a ser el cabecilla de la guerrilla y yo lo sigo a él, pero en la medida que él estuvo ahí y escuchó y vio los milagros y vio la esencia de Jesús, fue transformado y dijo esto no Es otra revolución, es otra cosa, lo que Dios va a hacer es, otra, es otro cambio, no va a revolucionar la política ni la sociedad, va a revolucionar los corazones de los hombres, los corazones de las mujeres, va a penetrar en las familias y va a transformar la sociedad de dentro del corazón hacia afuera, ese es el evangelio, esa es la vida del discípulo y por eso les dije es un proceso, Es demorado ¿Quién de nosotros se ha convertido en un discípulo de un día para otro? No Puedes ser cristiano de un día para otro O decir ahora quiero ser cristiano Pero ser un discípulo de Jesús es caminar todos los días Y que todos los días el Señor se meta contigo Que todos los días el Señor te corrija Que todos los días el Señor meta su mano en tu corazón y te transforme Que todos los días te diga que perdones Que todos los días te diga que ames a tu enemigo Que todos los días Te haga mejor Que todos los días te levantes cada día mejor y puedas pararte delante del Señor Y el Señor te dé una gran sonrisa y dice me gusta como eres Pero hoy vamos a trabajar un poquito en esto Vamos a afinar un poquito estos pistones por aquí vamos a ajustar esto por aquí Vamos a engrasar un poquito esta máquina y vamos a ponerla un poquito a prueba Vamos a sacarla a la autovía, vamos a ponerla a subir una cuesta Y empieza el trabajo de Jesús con sus discípulos Jesús trabaja en el corazón de un discípulo toda la vida Así que si eres un seguidor no vas a querer ser un discípulo Te vas a cansar rápidamente Un culto ya, límite Unos meses es el límite Para un discípulo la eternidad es su meta El tiempo se nos ha ido Y solo bien te quiero terminar Con este pensamiento De que un discípulo es alguien Que toma la cruz y sigue a Jesús Hay muchos más aspectos Que diferencian a un discípulo De un seguidor Pero yo hoy más que Pretender centrarme en la enseñanza Quería pensar en este principio De que Jesús dice Que los que son verdaderamente Sus discípulos Toman su cruz y le siguen La cruz Y aquí lo hemos enseñado muchas veces en la iglesia Sabemos que la cruz significa muerte La cruz es mucho más que un símbolo que uno se cuelga aquí en una cadena Para decir, ah mira soy cristiano, ¿cómo sabes? Porque aquí llevo una cruz, un escapulario, qué sé yo Algo que es indistintivo que dice que soy un cristiano Un cristiano es mucho más que un dígeno La cruz es mucho más que algo que uno porta en una joya La cruz en los tiempos antiguos era una forma de ajusticiar a los criminales y la cruz siempre era una sentencia a muerte, no había como ustedes como en nuestros tiempos eh, la silla eléctrica y que si llama el gobernador en Estados Unidos tres segundos antes lo perdonan y ya no tiene que morir, eh, no, en el principio en el sistema de los romanos la cruz es hasta que muera, que sufra la agonía y que muera de hecho le rompen las, las, le quiebran las rodillas para que se muera más rápido porque ellos no quieren quedarse ahí todo el día entonces como no quieren esperar todo el día le vienen a quebrar la, la, las rodillas a ellos para que el peso de su cuerpo sí, ya no te sostengas en las rodillas de ninguna manera sino que no tengas, entonces entre más haces esto Se desgarra más esto, el peso, el desgaste, ¿saben? La deshidratación, todo lo que implica ocurre en un proceso más rápido Y la persona muera muy rápido Es una de las formas de morir más, digamos, dolorosas, tortuosas Y, ¿cómo se diría eso? Agónicas, ¿sí? De tortura que hay Entonces... Cuando Jesús le dice a sus discípulos Se voltea y le dice a sus discípulos Bueno chicos, ¿les ha gustado ser mis discípulos? Claro Señor, es una pasada andar contigo Verte a hacer milagros Y luego que no solamente haces milagros Sino que nos das unas enseñanzas Porque Señor Jesús, ¿qué predicas que tú te jalas? Porque tú sí predicas No como esta gente que no tiene autoridad Tú sí tienes autoridad y predicas Qué unción, qué bueno es estar aquí Qué bueno es mover en este nivel del discipulado Que es parte de ser discípulos La recompensa de estar a los pies de Jesús De comer con Él, de recibir Su enseñanza, de ver sus milagros Esa es parte Pero luego Jesús Le dice, pero tú quieres ser mi discípulo Claro Señor, ya estamos aquí Ya puestos, vamos hasta el final Bueno pues para ser mi discípulo Hay que tomar tu cruz Morir cada día Y seguirme ¡Wow! Ya creo que simbólicamente todos dieron un paso atrás Porque entendieron lo que significaba la, la cruz Lo que significaba morir Y cuando Él dice, y te toca morir cada día Y cuando hablamos del concepto de la cruz Es muerte, muerte, muerte, ¿no? No es, bueno Señor, yo te rindo esto Pero es que no estoy seguro de que quiera entregarte eso Pero bueno, yo creo que me han dicho tanto que tú quieres que yo te dé eso. Pues vale, te lo voy a dar, cógelo. Aunque no sé, mañana puede que lo vuelva a coger yo, porque es que yo lo quiero tanto, a mí me gusta tanto. Eso no es morir. Eso es mira, mira, tú quédate con tu cosa y ya está. Pero no puedes decir, quiero ser discípulo y a la vez quiero atesorar mi vida. Y la vida no es la vida física, ¿no? la vida es esas cosas que hacen que, ah, como que tú sientes que te pertenecen. Y Jesús dice, si tú me quieres seguir, tienes que entregarme todo lo que tú eres, todo lo que te pertenece, toda tu esencia, todos tus proyectos, todo tu futuro, tienes que ponerlos en el altar. ¿Estás listo? estás listo para poner todo en el altar y que si yo no te diera nada de las cosas que tú me has pedido tú me seguirías y me amarías igual harías eso por mí harías eso por Jesús si todo en la vida te fracasara a partir de hoy en adelante aún así seguirías a Jesús y es lo que yo entiendo que sus discípulos que vivieron en esa época entendieron de lo que significaba tomar la cruz Porque no dice mira, sígueme John Y vas a tener un Porsche Es que es imposible no hablar del Porsche con la chagueta <risa> Sino que el Señor te dice Sígueme y te voy a regalar una cruz Lo que te está garantizando es muerte Por eso dice Pablo en Romanos 8 Por causa de él somos contados como ovejas de matadero No, ya no vivimos con la manera de pensar la estructura del mundo es, ¿Qué voy a conseguir de esto? Ya no tengo esa expectativa, dice Pablo en ese, en ese, al usar ese texto Ya no tengo esa expectativa. ¿Qué expectativa tiene una oveja que está a punto de llegar al matadero? Está en la fila de las ovejas que están, eh, ¿cómo se dice? Sacrificando. ¿Qué expectativa tiene? A muerte. No, no tiene expectativa, no tiene expectativa, no espera nada. Nuestro gran llamado no es esperar nada, es darlo todo por Jesús y por su causa. Pero sabemos que si seguimos a Jesús y su causa, no hay ninguno que no haya dejado a padre, madre, hijos, que no reciba cien veces más, dijo Jesús, en la vida presente y en la eternidad. Cuando yo te digo esto no quiere decir que Dios te va a quitar todo y te va a dejar tirado, pero aprendes a vivir por un principio donde cuando no ocurra lo que tú esperas, no vas a estar defraudado, no te vas a sentir defraudado. Las cosas que no salgan como yo quiero. Gloria a Dios. Puedo pensar como Job. El Señor me dio. El Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ok. Está bien. Y yo no sé si hoy viniste por primera vez a la iglesia o no. O llevas un poco, poco tiempo viniendo a la iglesia. Pero quiero decirte que Jesús no te ha llamado a asistir a esta iglesia. Te ha llamado a ser... Un discípulo suyo Por eso yo soy un discípulo de Jesús Aquí adentro Y allá afuera Yo soy un discípulo de Jesús cuando hay culto Y cuando no hay culto Tú eres un discípulo, una discípula de Jesús Cuando todo está súper Y hoy se te abren puertas O si mañana Las puertas se cierran O el día parece oscuro y gris También Sigues siendo un discípulo, una discípula de Jesús Que no quiero terminar desanimándolos Sino animándolos Pero es que es imposible no pensar Que los discípulos dan su vida Y a veces parece que Lo perdí, terminé dando mi vida Y no gané nada La recompensa no es lo que vas a ganar tú Sino lo que se va a producir A través de ti Esa es tu recompensa Jesús dio su vida y murió Y no le dieron ningún premio Su recompensa fue que por su muerte Todos nosotros íbamos a ser Perdonados, rescatados, transformados Convertidos en su pueblo, en sus hijos amados Y esa era su recompensa Pero no fue que le dieran el premio a él Ni nada, ni él se libró de la muerte Ni nadie dijo, uy qué bien Jesús ya no mueras uh -uh. La recompensa no es lo que tú puedes recibir Sino lo que Dios puede producir A través de ti Esta es tu recompensa Fija tus ojos en lo que realmente es correcto Me gustaría enseñarte otra cosa Pero creo que la Biblia no enseña otra cosa Creo que la Biblia enseña esto Por eso hay un gran reto Este viernes En la enseñanza sobre el discipulado sobre, No sobre esto que acabo de enseñar o compartir ahora Sino cómo hacer un discipulado con una persona Porque yo quiero animarte que si nunca has discipulado a nadie Pero ya te han dado el discipulado, caminando con Cristo, discípulos en acción Y has tomado todas las lecciones y todo eso Ya es tu tiempo de que ahora tú des a otros Ya es tu tiempo de que entiendas lo que Dios espera de ti Y ya es tu tiempo de que esto cambie en la iglesia Para que la iglesia realmente viva en sanidad Hay nuevas personas que han ido llegando a la iglesia, necesitan de ti, necesitan que no, no te quedes en, en el umbral dando poco, necesitas, necesitan que te entregues verdaderamente a ellos Vamos a ponernos en pie, vamos a orar Esta es la pregunta para, para nosotros Esta mañana Una es analizar qué hemos sido Hasta hoy Algunos ni, ni seguidores De Jesús han estado por ahí Lejos Tal vez otros han sido seguidores Y han sido Hasta bendecidos por Dios Pero Hoy hay una comprensión mayor Para nosotros de los seguidores A quienes Jesús reta Para que sean más que eso Chicos hay Cientos y miles de adolescentes Que los necesitan a ustedes Ustedes no pueden ser más seguidores Este grupo de adolescentes No puede ser un grupo de seguidores Porque El seguidor no, no recibe Bendición No hay transformación en su vida Parece que el Evangelio le resbala. No, no, no penetra dentro de él para cambiarlo. Pero en un discípulo sí. Que un discípulo sabe por qué siga a Jesús. Este es su tiempo, chicos y chicas. Jóvenes. Este es su tiempo. Los jóvenes mayores de 25 años que hay en esta iglesia. 25 a 35. Tenemos un gran reto. Son una nueva generación que tiene que marcar una diferencia en la sociedad en este tiempo cómo van a hacerlo si no son discípulos si son solamente seguidores seguramente no saben ni para dónde van qué quiere Dios con ustedes individual y colectivamente porque Dios tiene un propósito contigo individual pero Dios tiene un propósito contigo colectivo el grupo por eso no puedes hallarle sentido a tu grupo de ministerio Si tú solamente crees que vas a venir al grupo A ver qué te van a ofrecer Eso es una mentalidad de seguidor Pero la mentalidad de discípulo es El Señor me está trayendo aquí porque Él me da Él me da porque Él va a hacer algo conmigo Mentalidad de discípulo ¿Qué va a hacer el Señor? De lo que yo recibo en mi grupo Yo tengo, de ahí cojo para darle a gente Alguien de mi familia, algún amigo Lo poquito que tú vas entendiendo de Dios Dios lo empieza a coger y lo va a usar Una de las personas que yo más admiro en esto Ha sido mi suegra, por ejemplo Que a veces sin entender tantas cosas de Dios o de la Biblia Siempre ha cogido a sus clientas Y mientras les está haciendo el alisado del cabello Como la clienta tiene que estar ahí sentada hora y media Y no se puede escapar En esa hora y media, mira Le va hablando de Dios Y ella no, no, no, no sabe muchas cosas de la Biblia Pero mira Ella siempre les dice Mija Dios te puede ayudar y no sé qué y tal Y les habla del Señor Siempre, siempre ha sido De su manera natural y fresca que tiene ella Siempre ha amado a la gente Se ha preocupado por la gente Ese es el toque de ella Dios le dio eso a ella Ella nunca se subirá a un púlpito Ella nunca tocará un instrumento Pero Dios lo que Dios le dio a ella Ella lo usa A mí me gusta cómo Dios la usa a ella Cómo Dios te quiere usar a ti Porque hay personas que pasan mucho tiempo Viniendo a la iglesia y después de años Es que viene un día llorando y diciendo Ya no puedo seguir más así pastor ¿verdad? Ahora sí necesito cambiar Necesito que ahora este sea mi año de cambio Este sea mi año donde Como que por fin entendí algo Algo ocurrió aquí adentro de mí Ya entendí que Dios siempre ha querido hacer algo mayor conmigo pero yo me he quedado porque siempre he estado quejándome y a mí qué me van a dar y a mí que me van a dar y por qué no me han puesto y por qué no sé ya no voy a hacer más eso ya voy a realmente a meterme a hacer lo que Dios quiere hacer conmigo y te quiero decir solo este último pensamiento Jesús no persigue Jesús Se acerca y da oportunidades Pero Jesús no persigue No ves a Jesús persiguiendo a la gente Ves a la gente siguiendo a Jesús Y cuando la gente sigue a Jesús Jesús siempre tiene una palabra para ellos Cuando reciben la palabra Lo que Dios quería decirles Ya lo escuchaste Y Él sigue La decisión la tienes que tomar tú ¿Qué decisión vas a tomar ante lo que Jesús te dijo? No sé Tú decides, ya te lo dije Y con él se marcha Solamente los que quieren decir Yo quiero algo más Este hombre es impactante Tiene que ser más que un hombre Tiene que ser más que un profeta Tiene que ser más que mi salvador Personal que perdonó mis pecados en la cruz Tiene que ser algo más para mí Esta es nuestra fe Dios está llamando a la iglesia Para ser una iglesia de discípulos Y no una iglesia de seguidores Tierra tus ojos Dios va a confrontar tu vida con muchas cosas De hecho ya lo está haciendo Muchos de ustedes ahora están metiéndose en el camino del discipulado Y ya lo que antes hacían que estaba mal Ustedes lo hacían y parece que nadie hacía nada Pero ahora Dios ya se está metiendo contigo Ya te sientes incómodo con eso Ya te sientes que no puedes ser un holgazán Que tienes que dar tu mejor en tu trabajo En tu estudio Ya te sientes incómodo cuando eres mediocre Porque Jesús hace eso con sus discípulos Y te digo este pensamiento Jesús puede hacer de ti algo que no eres Ni podrás hacer por ti mismo Por ti misma nunca Pero Él puede hacer Y convertirte en eso Pero tú necesitas querer Rendirte Y ser un discípulo verdadero de Jesús Y si tú quieres ser un discípulo de Jesús Yo voy a hacer una oración esta mañana Y si tú quieres repetirla La oración no tiene poder Es solo una guía Para que tú cuando escuches estas palabras Te identifiques con ellas Y si son lo que tú Quieres. Se lo puedes decir a él esta mañana. Si quieres ser un discípulo, quiero que repitas estas palabras a él, señor. Necesito entrar en este camino discipulado. Necesito dejar mi barca, dejar mis redes como Pedro y seguirte sin condiciones. Escucho tu llamado hoy. Escucho tu voz. Me llamas por mi nombre y decido, decido dejarlo todo por seguirte a ti. Ni siquiera voy a cuestionar lo que significa esto, Padre. No sé lo que voy a perder. Pero si sí sé lo mucho que voy a ganar. Y yo quiero ser un discípulo. Aunque se pierdan cosas en el proceso. Aunque me duela. Aunque no entienda. Yo quiero ser un discípulo. Quiero seguirte el resto de mi vida. Con lo mejor que hay en mí. Y amarte Guía mis pasos Hacia aquello que tú tienes Preparado para mí Usa mi vida Una vez más dile usa mi vida Amén Usa vida, Señor esta mañana Levanta tus manos si eres uno de los Que ha hecho una oración esta mañana Jesús usa vidas Usa nuestras vidas Padre yo te pido Señor Que esta oración de esta mañana Sea oración poderosa Oración de determinación Y convicción Yo te pido Dios que el reto Inmenso de discipulado Que tiene esta iglesia Pueda llevarlo a cabo Que lo que la gente encuentre Cuando venga a este lugar No sea Una reunión, no sea un ambiente Sea Una familia de discípulos Y que estos discípulos Con toda su vida Con todo su amor Con todo su ejemplo Señor Transmiten lo que tú les has dado En sus corazones Gracias por aquellos que tomamos la decisión De poner la mano en el arado Y no mirar atrás Señor a veces ha sido difícil A veces ha costado mucho Señor A veces hay la sensación de fracaso De sentirse defraudado Pero tú Estás con nosotros. Y cuando sobrepasamos esa etapa de frustración, volvemos a recordar que tu vara y tu callado nos vuelven a infundir el aliento que necesitamos para seguir adelante. Vuelven a recordarnos que no hay mejor camino que seguir a Jesús el Salvador. Él es el amor de nuestra vida. Decimos como Pedro, ¿a quién más iremos, Señor? Queremos ser tus seguidores. Queremos ser tus hijos amados que anhelan Señor vivir para agradarte, para amarte Señor. Señor que lo que le ha costado a cada uno como discípulo ahora el Espíritu Santo empiece a obrar ahí concretamente Señor. En lo, que, en lo que le ha costado a cada uno Algunos quieren ser discípulos Pero hay vicios que todavía No pueden soltar Señor Ayúdalos con esos vicios Difíciles de soltar ataduras En el nombre de Jesús Aún usa el retiro de libertad Para que venga sobre ellos algo poderoso Aquellos que han querido seguirte Pero sus emociones les han impodido. Que sea el tiempo Señor Espíritu Santo en que tú te metas A esos corazones y transformes esas emociones. Aquellos que no han tenido dominio propio en su sexualidad, Espíritu Santo, pero quieren ser discípulos, ven y pon tu mano sobre ellos, sobre esas pasiones, sobre esos deseos, y que pongas en orden, Espíritu Santo. Aquellos que, que han tenido frustraciones, Señor, en los negocios, en, en el trabajo, Espíritu Santo, ponemos eso en el altar. Queremos ser discípulos. Pero eso ha impedido, Señor. Queremos soltarlo y sin condiciones poner en el altar eso. Y pedirte, Dios, que obres a favor de ellos. En el nombre de Jesús. Y ruego, Dios, para terminar, por los jóvenes, los adolescentes, los preadolescentes de esta iglesia. A quienes has llamado algo tan grande, Dios. Y este es nuestro año Señor Una de las cosas que más Anhelamos ver en tu iglesia aquí Es ver a, a estos chicos y a estas Chicas rendidos Como discípulos Que sean mejores que los adultos Señor Que Señor Sean un reto para los adultos En el nombre de Jesús que Cuando un adulto venga y vea esa pasión En un joven diga wow Y como voy yo a escudarme En mis argumentos Que nuestros jóvenes Señor ardan por el Espíritu Santo, ardan en el fuego del Espíritu Santo en la pasión de ser discípulos en todas las cosas de su vida.